Una semana más, un jueves más Para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Nueva edición del programa Euskal Música La última edición de este mes de enero del 2020 La edición de este jueves 30 de enero Programa que lo puedes seguir a través de las redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Y en Twitter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 Edición de jueves de 30 de enero del 2020, que viene con un par de novedades. El doble CD de Unidad Alavesa, donde te vas a poder encontrar los 12 primeros CDs de la banda. Y el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de los Berriozartarras Bocanada, quinto disco de estudio, que saldrá en el mes de febrero. Además, entre otros, sonará por ejemplo ETS o ETSANDA. Y comentarte que la formación Kamul nos sorprende ya que en su Bandcamp, kamul.bandcamp.com vas a poder descargar totalmente gratuitamente todos los trabajos discográficos de la banda, como por ejemplo en la habitación o como por ejemplo el ilusionista o el último trabajo hasta la fecha, el álbum Kamul Birr Así que ya lo sabes, te metes en camul.vancam.com y te puedes descargar toda la trayectoria de esta banda, toda la trayectoria de Camul. Dicho esto, vamos a comenzar la edición de este jueves 30 de enero del 2020 y lo vamos a hacer, lo dicho, con los Berriozartarras Bocanada. Banda de Berriozar que regresa con nuevo trabajo de estudio, una banda que surge en 2006 cuando cinco rodados músicos deciden formar una banda de rock and roll. Actualmente el grupo está integrado por Martín a la voz, Juanito a las guitarras, Rupi a bajo y Pepo a la batería. Hasta el momento con cuatro discos en el mercado, Caballos de Rienda Larga, Agua y Barro, El Sino de la Herida y Libres. En febrero del 2020 llegará lo que es su esperado quinto trabajo de estudio. Mientras tanto, nos quedamos con el adelanto, nos quedamos con el tema El Demente. Mm.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 E tiempo Kese que quea unke suba, no se llevaran. Despierta ya, que ya vuelven las cigüeñas y busquemos otro nido que ocupar. No hay que remar, sube este barco de vela que es de tierra, de barranco y matorral. Y no, hijo de perra. Ahí estaba sonando la música de la formación Berrio Zartarrámo Canada, que en marzo de este año 2020 verá la luz el quinto disco de estudio, lo que acabamos de escuchar, el sencillo adelanto, el tema El de Mente. Y seguimos con más novedades. Nos vamos con el doble CD con los dos primeros discos autoproducidos de la formación Anta Undarra, Unidad Alavesa. En él se incluyen su primer discomónimo, Unidad Alavesa, y el segundo editado esta pasada primavera del 2019, Martín Martín. En estos dos trabajos puedes encontrar de todo, desde el punk rock, pasando por un toque de rock americano, hasta llegar, en algunas canciones, al folk irlandés y al pop rock inglés. Editado bajo el sello discográfico GOR, aquí los tienes. Juntos, en este doble CD, los dos primeros trabajos discográficos de Unidad Alavesa. A la besa, nosotros nos quedamos Con el primer trabajo y de te, tra te extraemos los temas Yo no y cansado y derrotado Música Come out there! hacia la muerte y no voy a hacerlo no voy a vender lo poco que me queda un alcoholismo solitario y desviadado junto al trabajo destinado a aniquilarme el extra radio de cualquier ciudad podrida complejaada y repelente la juventud apareció apuntando al lot, pero acabo por descenderme a los infiernos los 36 no son edad disparada perdido y roto avalndo entre divorcios ya no puedo dar un paso más Hacia la muerte Y no voy a hacerlo No voy a vender Lo poco que me queda Que sucia perra Si no vida para mí Has conseguido Que jamás pueda olvidarte La larga marcha me avergüenza y me consumo Atrincherado en este misero camastro Pero no olvido ni perdono tus puñales Aun siendo viejo cansado y derrotado Ya no puedo dar un paso más otra dirección que no vaya hacia la muerte. Y no voy a hacerlo, no voy a vender lo poco que me queda. y cansado y derrotado dos de los temas extraídos en el primer cd de este doble álbum con los dos eh, primeros eh, discos autoproducidos de los atadarras unidad a la besa y de a nos vamos con nos vamos hasta guernica ya que en 2008 nació la formación dientes de luna en 2012 aparece el primer trabajo un ep titulado Esto sí que no me lo esperaba, al que le siguen otros dos discos Más vale tarde en 2015 y Utopista en 2018. Han funcionado como quinteto, pero hoy en día conforman un sexteto para lo que es este nuevo trabajo de estudio titulado atmósfera Ellos son Aymar Cid, Amayur Zugardi, Unai Bilbao, Gorka Echeverría, Joseba Mugartegui, Y Lander e guía de este nuevo trabajo, atmósfera te extraemos los temas, terapia y el tema que da título al álbum, Atmosfera... de luna que regresan al paronao musical de esta formación de Guernica, formada en 2008, con lo que es este nuevo trabajo de estudio, atmósfera y ahí estaban sonando los temas, Terapia y atmósfera ya ahora nos vamos con ETS, o en todo sarmiento nos vamos hasta Lecora, Áraba donde esta banda ha dado un gran paso hacia adelante, el propio título del quinto disco de ETS es una declaración de principios Aukera Berriac, el grupo en sus letras incita de forma transparente a aprovechar esas nuevas oportunidades que se pueden suceder delante de nuestras narices la música y letras de todas las canciones son de Íñigo, con la producción y los arreglos de Pello Reparaz, nos quedamos con este nuevo larga duración para ETS en todo sarmiento y del álbum Aukera Berriak, te extraemos los temas Logela Onetan con Green Ballet y el tema Isilta Sunaren Inderra yeah, Green Ballet ETS Logela Yuka, arretaskatzen duena hotxa Azkarregidoan bizimo duan Izateko leku lasaia Bakardadeari besarkatuta Itzalaren lagun honena Ijunpean berreskuratuko dut Gero aterako dudan argiak Lokela ontan Dago nire aterpea Lokela ontan Entzuten ditu taupadak Logera untan Malko dikirri barrera Logera Komenzuen soñua, un guztion eskutan neskutan. Arnasaren oroimena galduta, sentutzen naiz batzutan auskorra. La saitasunari besarkatuta, hemen mienda egoteko aukera. Y berreskuratuko yean de rescura tu codu quero aterako tudan a ocha. Lo gena un tan. Back at night. Una razón la de paz que me ilumina dame una batalla que yo limpio mis heridas desde la habitación del corazón de mis pupilas que la mañana me pregunto hacia dónde estaremos yendo si hemos perdido el rumbo natural de nuestros cuerpos con la necesidad de vivir deprisa y corriendo vendemos nuestras almas a cambio de sufrimiento siento lo que la un lo que zentzen jadarrian aldaketaren mamua bazeturrela ego aldetik sartu ziren lurraldera etxetan bilatu zalkatea zena beraren gana josuten saiatu zitzak lapurtzen lege bat tabakarraren izenean leserieta erantzun gure galdera Sartu bezkero aurrez aurre ikustean, behar bezala gurtuko ez gaituztenak. Beraren gana hozuten, saiatu zitzak lapurtzen, lege bat abakarraren izinean. Eserieta erantzun, gure galderak. en las redes sociales y en tu móvil facebook facebook.com barra twitter twitter.com barra instagram instagram y en tus móviles whatsapp 6 de 8 608 53 38 63 Euskal Música más cerca de ti 38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 Sigues en el programa Euskal Música, sigues en la edición de este jueves 30 de enero del 2020. Hemos comenzado con las novedades de Bocanada, el adelanto del quinto disco que saldrá en febrero, el tema El de mente también hemos escuchado a Unidad Alavesa, a Dientes de Luna y a Entol Sarmiento. Y ahora nos vamos con la banda Estanda, que es un grupo formado por cuatro jóvenes de Tolos aldea en el verano del 2015, grupo compuesto por John, Mikel, Unai y Aitor impulsados por por sus pasiones musicales. Durante estos años han pasado de tocar versiones a componer sus propias canciones. En septiembre del 2018 grabaron su primera maqueta estándar, compuesta por tres canciones en el gasteche de Anoeta. Más tarde, en diciembre del 2018, entraron en el estudio de Bomberenia a grabar su primer disco bajo la dirección de Carlos Osinaga Errua Norenadá, que se tituló de este proyecto completado por seis canciones únicas con un estilo más cercano al metal, con ritmos duros y pasajes melódicos. Primer trabajo discográfico para esta banda, para estanda, y del álbum titulado Errua Norenadá, te extraemos los temas Diversitatea y Errua Norenadá. sonando la música de estos jóvenes esta formación llamada estanda, con este su primer trabajo Errua Norenada, grabado en el estudio Bon Benenea. ahí estaban los temas Diversitatea y Errua Norenada y ahora nos vamos Con Culto Cultivo nos vamos hasta Irungi Puzkoa, una banda que se formó en 2018 para impulsar y cantar su rap reggae en conciertos. P.E.K.A., Samu, Zeta y Aymar son los cultivadores. En 2008 editaron La Maqueta 7 días, en diciembre del 2013 autogestionaron Ahora Nunca La Maceta este 2016 y dos años más tarde subieron al digital 17 temas que ahora se editan en formato CD, el álbum C.E.L.L. La esencia, durante estos años La banda ha puesto su guinda A muchas noches raperas Barcelona, A Coruña, Alicante Madrid, Lleida, Vizcaya, Guipúzcoa Náfarroa o Áraba Ellos culto cultivo, el álbum La Esencia del Detectaremos los temas como Y se va a acabar el mundo yeah. Pulto cultivo una vez más, desde la puta casa del rap, en Irún la frontera hermanos, dando buena mierda como siempre, que Man, dile a tu familia que no puedes más, que nada ni nadie te logre parar, que tienes un sueño y lo vas a intentar, nadie te va a ayudar. Man, dile a tu familia que no puedes más, que nada ni nadie te logre parar, que tienes un sueño y lo vas a intentar nadie te va a ayudar bueno, pues muéstrame tu mundo, yo si quieres te lo enseño, haciendo putadas desde que éramos pequeños voy a abrir los ojos para ver si esto es un sueño, ningún animal ni persona tiene dueño menos la poli, pero eso ya es un caso aparte, el caso es que la parte el samu cuando escupe su arte, déjame demostrarte cómo se juega esto pues ya lo mío y me la suda lo del resto dialectos, mil textos pa' el tarro, jangueantes PR con 7 en el carro Y que guarro que soy a veces Me enorgullece haber vivido tanto Y sentir ese me apetece Por mis huevos, los de Pekka, los de Seta, los de Aymar Joder, pasto, hemos nacido y lo vamos a demostrar Por el puedo, por el miedo Por las ganas de avanzar Que nos quiten lo bailao y que les jodan No son de verdad No quiero dar el boom, ya son 7 años de grupo Hacer otra basura famosilla en un minuto Esto es real Si plantas obtendrás el fruto Y si lo riegas fumaréis, hijos de puto Si quieres lo discuto, me encanta debatir. A las cinco me levanto para currar en sí. Es una mierda, pero lo quiero decir. Solo lo hago para que un día trabaje para mí. Joder que sí, recaba vamos hacerlo, prim, el que la sigue la consigue nos dijo la street. Muchas gracias a todos los que estáis ahí por subir el puño y codo cuando pille el mico. Osí oh, te des un pushy, mucho jacuzzi, nadie te quiere el ghetto y chusi, sube la música. Ya no te tienen respeto. Osí te des un pushy, mucho jacuzzi, nadie te quiere en el ghetto y chusi, cusimacusí music, ya no te tienen respeto, hay en las sombras oyen bolas, Ibiza me mola también lloviendo me relajo y juego a la consola, aquí en Euskadi de resaca bebemos al Zola, y las carajas son distintas, fumando amapolas son primeros por la cola los más chulos eres hater y nos odias ya nos comerás el culo, yo no canto para ganar duros, yo canto para seguir más puro, y aunque sean no currar te lo aseguro, que he pintado muros más altos que tus, sala malicum ya podéis estar orgullosos de de Irún, que aquí ya comemos dos con una lata de atún, son muy guapas por el insta hasta que le damos al zoom quiero escumpa, tumbarme de puta madre, un flaco con estilo beso será por eso que vivo con hambre aquí afilando el sable, con gesto de culpable, porque me ha echado de casa la puta muñeca sable lo llevo en la sangre, escribo y sale la eficacia lo tuyo es como contar chistes sin gracia, vamos a tocar y no te cubre la estancia, algún organizador va a acabar en ambulancia te estoy queriendo más, desde que te has sido algo tan contradictorio que no entiendo lo que escribo cobrás 15 por entrada por conciertos aburridos no respetas a tu público y estás perdido Estás flipando loco cuando me concentro Me fumo un peta y me siento violento Estoy haciendo rap con ciencia y crees que somos competencia Y es la culpa de las putas promotoras que quieren por cientos El talento de un cantante es dinero fijo Entonces todos como buitres quieren al hijo Están pensando en el dinero más que en rap y en la cultura Que intentamos transmitir a nuestros hijos Que ya no sé, ya no sé qué me pasa Estoy fumando demasiado, au, au Culto cultivo con style en la casa y tu nombre se me ha olvidado y ya no sé ya no sé qué me pasa estoy fumando demasiado yau yau culto cultivo con esta en la casa y tu nombre se me ha olvidado Chao, chao israel ha bombardeado gaz hasta pocos unagua son las peores inundaciones desde el año 2003 La comisaria de Interior cuestiona la actuación de las fuerzas. Un programa ¿Qué? terrible, apocalíptico. Bruselas ha dicho hoy que pedirá explicaciones por el uso de esas balas de goma en el agua cuando los inmigrantes intentaban alcanzar... ...se han extendido las dudas sobre si ha habido fallos en el sistema de tratamiento de estos casos y se buscan respuestas en los responsables de la administración. Ok, basta ya de hacernos daño... Aquí luchamos por nosotros No vamos a dejar que nos piséis Debe haber más bondad que maldad en este mundo intenta vale, De provocar dolor De robar la dignidad a las buenas personas Es hora de cambiar las putas cosas Basta ya de genocidios Se va a acabar el mundo y miente la televisión La razón humana ya no tiene salvación Sé que desde fuera quieren ver tu rendición Y aunque me muera sonará esta canción La iglesia vende no es una bendición Pon la música como religión No tengo la solución, no de corazón Yo Haz las armas y rularme el microcos Ahora Comenzamos este tema que está escrito con la sangre De las víctimas que mueren por conflictos, la guerra y el hambre La ayuda será tarde y bastante será que llegue Y otro muerto más nos mostrarán el lato que lo compruebe no llegan como pueden Moribundos a la orilla, una oportunidad para saltar la valla de Melilla No hay derecho, tanto de humillación al ser humano ¿Dónde estáis? Los que gobernáis os ha ido de las manos Cada día más noticias incomodan mi existencia ¿Cómo pueden permitir que no haya tregua para la violencia? una potencia mundial, maneja el globo, sufre más de medio mundo, pero a ella se la suda todo, me siento fuera del planeta y con mi rap sé, que hay gente con mente cerrada yo se la abriré ni revolucionario, ni soy el che solo tengo corazón, que hoy en día casi ni se ve, me duele ver esa mirada que me pide ayuda esa impotencia de una vida arrebatada y dura, varios colegas me contaron sus historias crudas, cayeron lágrimas que nunca secan y perduran más educación, o nos buscaréis la ruina, todo mi apoyo a las familias yas clandestinas porque Amir perdió la vida escrotado por diná sufrimiento provocado de Israel a Palestina niños perdidos que lo intentan y no huyen les faltan amenazan obligan y prostituyen con 8 años algunos ya son soldados sin familia sin dignidad solo y abandonados diarrea atentados provocados por estados que han estado abusando del sistema que han creado por los pobres por el paro y la gente de nuestro lado la canción se quedará en el corazón del que siempre ha luchado acabar el mundo y miente la tele. Evisión la raza humana ya no tiene salvación sé que desde fuera quieren ver tu rendición y aunque me puedas sonar hasta canción la iglesia vende y no es una bendición Con la música como religión no tengo la solución lucharé de corazón yo las armas y rularme el micrófono Está matando el mundo el ser humano sin cabeza Lo injusto sabe a justo si te puede la riqueza La pobreza está en el alma de ser rico Que con armas roba calma Y destruye la madre naturaleza Si crees en Dios reza Pero por África la madre de la tierra Tiene una vida dramática Humanos que matan humanos Eso es un hándicap, el gueto de París No es una zona tan romántica Niños sin agua, sin pan, sin un techo Todo mi respeto al inmigrante del estrecho Solo quieren curar Para no morir como un desecho El mundo está muriendo y solo hay que mirar los hechos Estoy cansado ya de tanto dolor Y de tan poco amor En un mundo de odio Si digo esto es porque siento calor De la rabia que me causa al escribir esto en un folio América y España Os engañan aunque pese Estaba planeado el 11M11S Muertes en la tele y normal que me estrese Que vaya el Vaticano a Nigeria Y que el hambre cese Palestina zona desértica Que las personas luchadoras son auténticas Muertes patéticas por culpa de la estética Y muertes a diario en todo el mundo en el nombre de Norteamérica Doy mi honor a los que saltan el alambre Sin culto el que gobierna pues la incultura se expande El problema está en quien mande, el pueblo no decide Los niños de Nairobi están muriéndose de hambre Manejan armas en Sierra Leona Niños de 12 sin conciencia están disparando a personas El mundo no mejora, no me jodas Que este estado de coma es por la culpa del símbolo del dólar Se va a acabar el mundo y miente la televisión La raza humana ya no tiene salvación sé que desde fuera quieren ver tu rendición Y aunque me muera sonar esta canción La iglesia vende y no es una bendición Pon la música como religión No tengo la solución, no de corazón Yo, Tirad yo, tiratas armas y del el micrófon Se va a acabar el mundo y miente la televisión La raza humana ya no tiene salvación sé que desde fuera quieren ver tu rendición Y aunque me muera sonar esta canción No es una bendición Con la música como religión No tengo la solución Lucharé de corazón Yo Tengo tantas armas Y el micrófono Ahí estaba sonando la música De culto cultivo Con ese alma La esencia y los temas Como y se va a acabar el mundo Y con ellos Vamos a poner el punto y final A una nueva edición Del programa Euskal Música de edición de este jueves 30 de enero Del 2020 Ya sabes Que dentro de 7 días El próximo jueves De nuevo a partir de las 20 horas 8 de la tarde subiremos una nueva edición del programa de Euskal Música en el cual como siempre vas a poder disfrutar de todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. En este programa hemos escuchado el adelanto del quinto trabajo de estudio de Bocanada que saldrá en el mes de febrero. Ahí estaba sonando el tema El de Mente. También hemos escuchado a Unidad Zalavesa. A dientes de luna as a estánda y a cultto cultivo lo he dicho dentro de 7 días nueva cita con Euskal música en facebook.com barra eucal música berriorio gracia y en twitter.com barra eucal música fm hasta entonces saludos agur pasar era no dokter